Ha sido escogido eh, de la terna, en atención a un cuidadoso análisis de su hoja de vida, el doctor eh, Iván Moreno, profesional, profesional eh, de la medicina con estudios en la Universidad Autónoma de México, eh, quien eh, incluso también se desempeñó como enlace eh, especial en todos los temas fundamentales de desarrollo de la ciudad. La eh, la posición de la gobernación en este sentido es la de que quien ha sido designado debe ceñirse eh, de manera estricta a las prioridades de desarrollo de la ciudad, a saber, una, la reubicación de los damnificados, dos, trabajar trabajar intensamente para que saquemos adelante el tema del Transmilenio de Soacha, tercero. La obra del alcantarillado de la autopista sur para evitar las inundaciones y habilitar la eh, buena marcha y funcionamiento de la, eh, de la autopista y de la salida a Buenaventura. Y cuarto, eh, los temas de educación en Soacha, en un programa absolutamente concertado con la Nación y con el Departamento. Esos son eh, los eh, objetivos fundamentales absolutamente importantes. Eh, eh, intolerantes, intolerantes con la politiquería, con la corrupción, eh, con la contratitis. Habrá una, un grupo de vigilancia especial eh, del departamento, se pedirá un acompañamiento permanente de la Procuraduría y de la Contraloría en todos y cada uno de los actos que se desarrollen en esta materia para sacar adelante la ciudad de Soacha. Y al mismo tiempo se le va a pedir a todos los partidos políticos, del país y del, de que hacen presencia en Soacha, que haya un pacto de unidad nacional, un pacto de unidad por Soacha a través de estos objetivos especiales para que haya garantías para todos, pero un trabajo ceñido a estas prioridades de desarrollo de la ciudad.